la defensa hacia adelante, un Quinza de Santiago Lestero Estero que eh, tiene fuertes reglas defensivas que las cumple a la perfección y que a partir de esa defensa aguerrida, que es donde se ganan los partidos justamente en la defensa, con un Robert Battle que es el eje de esa defensa y es el que marca un poco lo, las reglas defensivas Este, con una buena primera línea, con muchos recuperos también. A partir de, la, de, la, de tener la pelota, de, de usar esa buena defensa, el equipo elige qué ofensiva poder jugar. Aquel equipo que es más rápido, que tiene variantes de gol, eh, como lo tiene Kimsa en contraataque, corre muy bien y se siente muy cómodo jugando en esa función. Y cuando no hay nada, porque hay desventaja numérica o porque hay un buen balance defensivo, del otro equipo, pues bien elige jugar en posición física, jugar el 5 eh, fi, eh, fijas, jugar el 5 contra 5 y también tiene variantes para eso, pero enfrente está San Martín que tiene lo suyo, así que nueve y media de la noche eh, la serie 2 a 0 para 15, eh, final de conferencia norte eh, 21 a 30 horas por el streaming de la Liga Nacional de Básquetbol a través de lnb.com.ar vamos a hablar ahora con Juan Ferreira el técnico de Verazategui. que realmente ha hecho una gran campaña 15 jugados 15 ganados clasificación para eh, la liga sudamericana eh, en, en chile un equipo que juega realmente muy bien también eh, una dirigencia que, que está creyendo en un proyecto eh, con, con chicas de club con chicas que, que jugaron en la selección argentina y un Berazategui que el sábado 26 del 7 eh, habrá que habrá que eso ya está eh, que se va a jugar el eh, sábado y domingo eh, la, el cuadrangular final no es ¿Está confirmado esto? Porque ayer Jessica, eh, sí, el Final Four, en ferro, eh, porque el domingo hay fútbol en ferro y habría que, que ver si está confirmado. Bueno, pero el sábado 27 o el primer día, en la primera semifinal, Verazate iba a enfrentar a Obras, Unión Florida-Peñarol, y el día después, ya por el tercer puesto, los dos perdedores, el eh, del partido 1 y el partido 2, y el ganador del partido 1 y el partido 2, jugarán la final. Hasta aquí los dos mejores equipos del campeonato fueron... Verazategui, Unión Florida, quedó demostrado La cámara de uno contra uno estuvo En el partido en donde en suplementario El equipo de Verazategui le ganó a Unión Florida Juan, ¿cómo le va? Un gusto, hola, buenos días Hola, un gusto, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? Bien, todo muy bien, todo muy bien ¿Cómo están ustedes para... Primero le pregunto algo a nivel informativo ¿Está confirmado que es sábado y domingo Y está confirmado que es en Ferro o no? Y para... En Ferro no Queremos que va a ser en Obras Porque en Ferro hay fútbol el domingo Correcto, hay fútbol el domingo y yo ver que va a ser en obras. Pero sábado y domingo, no viernes y sábado. Eh, sábado y domingo, sí, sábado y domingo. Bueno, bueno, bueno, bueno, bueno. Eh, bueno, cuénteme un poquito cómo está Verazategui qué le parece la competencia, este, cómo, cómo ve este Final Four, qué, eh, qué opinión tiene de la Superliga Femenina. Mira, eh, eh, eh, un poco por como me preguntas, pues creo que el equipo viene bien, llegamos eh, sólidas llegamos compactas eh, creo que la competencia eh, ha sido una experiencia muy buena por parte de la CAP, que nos exige a todos tanto directivos jugadores y jugadoras y entrenadores para estar al, al nivel que requiere la competencia con el con el ingreso de las jugadoras extranjeras que la verdad que le da un plus de competitividad tremendo y bueno y, el, y la expectativa para el final fue es intentar estar en la final no y luego disfrutarla ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que mejor hace Berazategui? Así como yo hablaba un poquito de Kims hace un rato con, con sus este, cualidades positivas, ¿qué, ¿qué es lo mejor que hace Berazategui eh, y, y que tiene que seguir este utilizando, que lo trajo hasta acá en una muy buena temporada, eh, y qué cosas debería mejorar? Bueno, creo que estamos eh, sólidas en defensa y que corremos eh, bien la cancha, ¿no? Eh, las transiciones nuestras son muy rápidas Y creo que ese es un punto muy muy sólido. Y dentro de nuestro eh, punto débil yo creo que estaría un poco eh, el juego interior, la defensa del poste bajo, ahí se nos complicó un poquito, pero la verdad que... El, conjunto o se ha acoplado que nada eso. El hecho de que ahora juegue o wow, ya ha tenido dos minutos ya Gisela Vega en Unión Florida también debe ser una preocupación para ustedes, ¿no? Por, y bien, habida cuenta de que es una jugadora de buen nivel internacional, aunque no esté del todo bien todavía físicamente o basquetbolísticamente, imagino que también debe ser una preocupación, ¿no? Sí, yo, definitivamente la vuelta de Gisela, que sabíamos que iba a llegar para esa distancia, eh, le da un plus eh, competitivo a, a Unión Florida. y sí, eh, un dolor de cabeza para nosotros. Eh, ¿Cómo se contrarresta a, en defensa? Digo, porque no es solamente eh, jugar eh, un, una, una defensa de uno contra uno, sino que imagino también que hay reglas... Defensiva de conjunto Como para poder este eh, Cercarla, para poder rodearla Y que, que sé yo, por ejemplo Cortarle el circuito eh, con alguna compañera Un circuito externo Para que la pelota no le llegue limpia Jugar con una defensa eh, a tres cuartos Con el brazo por delante de ella Jugar de defensa un, Una jugadora atrás, una adelante Para que la pelota no la tome tan fácilmente O liberarla para que solamente haga puntos Gisela Y que el resto de las jugadoras No pueda tener injerencia en ofensiva, ¿no? y nosotros creo que, creo que vamos a defender, eh, la defenderemos y tres cuartos lo, lo haremos y algo haremos y sobre todo ponerle mucha presión al balón para que no le entre la pelota limpia como tú dices. Ahí está. Pero sí, eh, yo creo que no le vamos a dejar jugar a Gisela ¿Le gusta el, el, el básquetbol femenino? ¿Qué cosas eh, de, digo de la Argentina, no? Este, ¿qué cosas han cambiado del poquito tiempo este que, que lo ha visto eh, y, y cuánto tuvo que ver el, el ingreso de jugadoras del extranjero? Mira el Yo llevo seis años aquí en la Argentina sí, sí. y creo que el basquetbol argentino está entrando en una primera primer nivel mundial, no. Creo que a nivel mundial ya están en el nivel 8 en el ranking FIBA. y creo que ahora la llegada de jugadoras extranjeras ayuda a, a dar ese pequeño salto de calidad que creo que hace falta para desbancar a Brasil del primer lugar de Sudamérica y, y qué otras cositas eh, siempre ayer hablábamos con con en el otro programa que tenemos en la red los domingos a la noche hablábamos con con Cristian Santander eh, ¿qué, qué cosas le hacen falta al básquetbol femenino como para poder seguir creciendo no yo creo que eh, una mayor difusión mayor cantidad de chicas yo creo que eh, el, los semilleros de los clubes están bastante eh, desolados eh, de tener como en el masculino que hay eh, mini A, B, C y hasta B eh, nosotros tenemos eh, muchos problemas para juntar 10-12 minis, 10-12 pre-minis 10-12 chicas de cuelita entonces ya en lo que es el semillero andamos complicados y también creo que eh, hay que, sobre todo eh, hay que fomentar el el uso de las jugadoras altas, ¿no? Eh, en los clubes, eh, a las chicas de 1.80, 80 y unos tenemos que tener paciencia, 1.90, tenemos que tener paciencia porque generalmente o sea, son torpes y no y, y, y la paciencia es poca, ¿no? Claro. Y muchas veces dejan de jugar, se frustran, entonces yo creo que también tiene que haber eh, un trabajo técnico a conciencia que ahora mismo no hay. Y si hay en el masculino, ¿no? También no me parece que... que tiene que ver si comparte o no, Juan. este Es como que tampoco al no tener un espejo en, en, en una primera división que sea un poquito más profesional, capaz que las chicas también eh, eh, suman a esa frustración o a esa falta de paciencia el hecho de decir: ¿para qué me voy a seguir este esforzando si cuando llegamos a primera no tengo ningún incentivo de nada? Puede pasar tal por cual. ahí también. Tal cual, tal cual, tal cual, porque. Eh, bueno, no, hay que, no, no hace falta ver eh, los problemas que tiene Cristian para con con fotos aquí equipos pues, no eh, las chicas que tienen que viajar eh, a entrenar el cenar y una serie de, de limitantes que, que juegan en contra no y la verdad que cuando una una una chica de 14-15 años oye o escucha a las chicas del plantel superior y con todo lo que tienen que hacer para estar al primer nivel la verdad que sí pero bueno estamos todos luchando para que esto esto cambie eh, que haya un mayor apoyo de las instituciones como está viendo ahora y que sobre todo en categorías eh, formativas e inferiores el el trabajo siga por este camino creo que se está trabajando bien que estamos trabajando todos por el bien de un mejor fútbol argentino y bueno y a ver si en cinco o diez años a ver si se si ven los resultados y Berazategui está trabajando bien conforme con el proyecto verdad sí sí estamos totalmente alineados a, y creo que estamos nutriendo A los diferentes seleccionados argentinos de jugado que jugaron, es la idea, ¿no? Juan, le agradecemos muchísimo el contacto. Nos estamos viendo seguramente el fin de semana. La cámara de uno contra uno va a estar ahí presente para, para tomar imágenes y después puede pasarlos en el programa. Eh, bueno, lo mejor para este eh, Final Four eh, final entre obras eh, Unión Florida, Peñarol y obviamente su equipo Verazategui. ¿eh? Muchas gracias, los esperamos allá. Abrazo entonces, Juan Ferreira, el técnico de Verazategui, fin de semana de Final Four de Super League.